Altreto informativo. Canalizador. Nakba es un término árabe que significa catástrofe o desastre y es utilizado para designar al éxodo palestino que comenzó en 1948 con la guerra y la colonización israelí contra el pueblo de Palestina. Cada 15 de mayo, el pueblo palestino conmemora el Día de la Nakba para reivindicar sus derechos y exigir justicia. En el marco de esta conmemoración, hemos preparado una conversación en dos partes. Hoy, en la primera parte, presentamos los comentarios de David Etundo, miembro del Comité Palestino por los Derechos Humanos. Además de narrar la experiencia que tuvo en Gaza, como observador de derechos humanos, explica la importancia del apoyo de la sociedad civil internacional para con el pueblo palestino. Yo estuve en Gaza, en realidad, con, una, con un centro de derechos humanos palestino local. Entonces, pues, no, no fui con una organización, digamos, europea. Pero te puedo decir, pues, mi experiencia por lo que vi yo, de compañeros que llegaron. Y te puedo hablar concretamente de un proyecto interesante que sigue en marcha, con muchos problemas. Que es un, un barco eh, de monitoreo de derechos humanos en las aguas de Gaza, te voy a dar un enfoque breve en la, digamos, acerca de la, de la situación, básicamente los pescadores en Gaza tienen prohibido salir a faenar más allá de las 3 millas náuticas, cuando ya en pasado podían salir pues hasta más, eh, eran hasta 20 millas si no me equivoco, poquito a poco la zona disponible para la pesca se fue restringiendo a raíz de, ¿no? evidentemente de, la, de las medidas tomadas por las fuerzas de ocupación israelí. 3 mil náuticas hoy día es el límite que tienen impuestos. Evidentemente el resultado de eso ha sido, ¿no? pues eh, que esa zona está súper explotada, eh, no hay evidentemente recursos puesid para todos los pescadores. De, en Gaza que son más o menos 5000 y se enfrentan cada día pues a las eh, a los barcos militares israelíes que están que patrullan digamos ese, ese límite invisible con lo cual muchísimas veces pasa que se pues no, no, no, no se enteran digamos de que están sobrepasando ese límite y vienen pues atacados por esos barcos Eh, muchas veces vienen detenidos por la marina israelí y llevados al, al puerto de Ashdod, que es el puerto digamos de Israel más cercano les confiscan pues eh, los barcos, el material de pesca los detienen y al cabo de unos días pues lo, lo devuelven digamos a Gaza, sin compensación por los daños pues ocasionados y las consecuencias ¿no? en la vida de estos pescadores en las familias, etcétera pues ha sido desastrosa y entonces allí ese barco compuesto por observadores internacionales es decir personas voluntarios que han podido pues sumarse a este proyecto han financiado gracias evidentemente a la cooperación de organizaciones locales de pescadores la, pues, la de los sindicatos de pescadores han podido montar ese barco que se encarga pues de acompañar a los barcos palestinos de pescadores y monitorear lo que pasa en, en las aguas de Gaza y evidentemente documentan todos los, los, los casos de digamos de abusos de violaciones que sufren estos pescadores lo report y luego tratan de pues difundir, se llama SIPES Gaza. Tienen además una página web donde pues se publica todo el material eh, audiovisual, etcétera, y evidentemente pues os invito a, a checar ese sitio porque pues se pueden ver, ¿no? claramente pues como digamos el trato diario, el maltrato diario de la de la Marina israelí en contra de los pescadores de Gaza. La entrada y salida a Gaza está restringida por las autoridades de Israel la, la frontera con Egipto tampoco está digamos abierta, no es una frontera libre, digamos de libre tránsito de personas, tanto por el lado israelí como por el lado egipcio solo determinadas categorías de personas pueden entrar y salir siempre bajo un proceso muy lento y complicado etcétera, de, pues de permisos básicamente periodistas acreditados diplomáticos, trabajadores humanitarios de agencias de la ONU por ejemplo, los mismos pacientes los mismos eh, enfermos ...que desean salir de la franja de casa... ...donde no hay evidentemente estructuras sanitarias... ...adecuadas para el tratamiento... ...de, de las enfermedades más básicas, más simples... ...pues ellos también tienen que pues, pasar un proceso muy largo de, de permisos y espera, y además eh, solo los, los enfermos digamos considerados en, en riesgo de, de vida pueden aplicar para salir de la franja de gas e ir a un hospital en Egipto, ¿no? en Cisjordania o en Jordania. Entonces eh, pues hay, hay, hay que poner digamos eso bien claro, es decir, la entrada y salida de personas y bienes eh, no es libre estar extringida. ¿Qué hacer desde aquí? Lo primero es informarse, saber de qué se está hablando para poder luego actuar. Porque si no hay conocimiento de las cosas que pasan, pues el riesgo es que efectivamente las demandas del, del pueblo palestino no se llegan a entender. Y esto es la verdad, yo creo, uno de los motivos por los que la gente en Europa a lo mejor no, no, no apoya al 100%, porque no están enterados de las miles de violaciones palestinas. Eh, que hay hay los beduinos por ejemplo del Negev o de otras partes de, pues de palestina que están aún más digamos en, en, en peligro ante la digamos las medidas del, del ejército bueno del estado digamos de israel y son los que pues eh, en este momento están a riesgo de desplazamiento etcétera pues los están echando de sus territorios son los los habitantes de no históricos de estos lugares entonces hay muchísimas violaciones la gente pues no, no no sabe por varios motivos, ¿no? Evidentemente en detalle lo que pasa. Entonces, primero yo creo informarse, saber, conocer y luego el papel de la sociedad civil, que medios tiene pues presionar los gobiernos con todas las digamos las campañas que se puedan pues pensar, pero conocimiento y luego pues acción. Reportaje producido por César Rojo con la colaboración de la coordinadora de entidades Han Palestina Alcor. La segunda parte de esta conversación es con el activista palestino Gantus Wasin. Escúchale en la siguiente emisión del de TRETO INFORMATIVO.